aquí estamos con la primera emisión de radio de Hora Libre, eh, la primera emisión en vivo desde una escuela durante el ciclo 2016. Eh, estamos conmemorando eh, los 40 años de la última dictadura, precisamente para recordar y que no suceda nunca más lo que tuvo que atravesar nuestro país hace 40 años. Eh, estamos en vivo, como les decía De la escuela número 6 Del distrito escolar número 21 eh, Que es una escuela de reingreso una escuela de reingreso tiene la particularidad eh, en general de funcionar en el horario nocturno, en el horario vespertino y atiende a una eh, población que no puede ir a la escuela ni a la mañana ni a la tarde o que eh, por diferentes razones de la vida eh, han tenido que suspender su trayecto eh, habitual en el secundario y tomar Eh, nuevamente los estudios son escuelas que funcionan en la ciudad de Buenos Aires hace 3 años y emoción de la escuela funciona una mayoría y hoy este acto de los 40 años de la última dictadura, eh, los chiquitos sus papás y sus pa maestros también pudieron eh, ver el acto que en el, en el comienzo comenzó eh, Apareció con un video conmemorando y recordando estos 40 años. Me acompañan acá en la mesa eh, dos expertos en la materia radio eh, ex alumnos de la escuela que son el señor eh, Hernán Franco y Sofía Costa. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien. ¿Vos, Sofía? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, y me olvidé decir acá en la conducción, eh, yo soy la profesora Eva González García y el programa REC es un programa que su siglas significa Red escuela de Escuela Comunicación y trabajamos en más de 50 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo radio y otras escuelas haciendo, que se denomina CineSAP. Eh, acá la escuela tuvieron la experiencia de hacer cine. Sí, eh, el, cuando estábamos nosotros era en el 2014 más o menos hicimos un corto y ganamos un premio en primer lugar qué bueno, que qué fue fu eh, Jóvenes en Foco ganamos el premio en primer lugar Ajá, y cuéntenos un poquito de qué se trató ese material, el contenido de esa película eran cortometrajes de, de cada escuela o, o, o de gente que iba y participaba con su video y, y se conmemoraba con un premio que era primero, segundo y tercer lugar así que el festival eh, en el que ganaron fue Hacelo Corto o fue otro festival de derechos no, humanos? No, no, solo, solo de cortometraje de cada, de cada persona que venía y presentaba su cortometraje. Eh, les, les cuento que la escuela, en relación con la conmemoración de los 40 años de la última dictadura militar, Hay excelentes talleres que están sucediendo en paralelo. Sofía, ¿me podés contar de qué se tratan esos talleres? Bueno, acá en este momento estamos haciendo un par de talleres, como, bueno, no se puede ver, pero bueno, les cuento que... Tienes eh, que ser los ojos del arcadio. Claro. Eh... Como que ordenamos todo, decoramos todo Pusimos cosas lindas, pusimos actividades para que los chicos puedan hacer Justamente recién me estaban comentando que podemos hacer Pusimos un cuadro para que los chicos puedan pintar Y también ellos dejar su marca, también hacer historias como otras personas Y bueno, nada, estamos acá luchando Y demostrando que la escuela pública también... Estamos demostrando que las polirriticas también construye no idiomas, digamos, construye derechos, construye derechos, eh, se refleja en la memoria y la memoria es importantísimo. La idea era pasar ahora un tema musical que nos va a decir el Tuco, que creo que tenemos preparado algo en homenaje a esos años de plomo, que es un tema de Charlie García, ¿no es cierto? Eh, ustedes saben cómo se llama ese tema, lo puede presentar el Nar John García, Los Dinosaurios. Escuchando los dinosaurios de un nuestro ídolo, Charlie García. Sí, en relación con ese tema, no sé si puede, pusieron, pudieron escuchar bien la letra. Eh, en un momento eh, habla de los dinosaurios. Los dinosaurios, precisamente, es una gran metáfora para referirse en épocas en las que no se podía... ...hablar o criticar a los militares... ...de los militares, ¿no? ...por su vestimenta, ¿no? ...y por su pensamiento... ...antiguo, alquilosado... Eh, ...donde... ...arman un gobierno... ...que fue un gobierno de facto, o sea, un gobierno de hecho... ...y se imponen por la fuerza... ...suspenden la Constitución Nacional... ...suspenden todos los derechos... ...y como vieron en el video... ...del programa Jóvenes y Memoria... Eh, ...al quedar la Constitución suspendida... Eh, se transmitían por los medios masivos de comunicación que están totalmente coaptados por la dictadura eh, se transmitían comunicados de lo que la gente debía o no debía hacer entre aquellas cosas que se debían o no debían hacer por ejemplo, la gente no debía juntarse en esquinas porque podían ser sospechosos de estar tramando algo y bueno convertirse en lo que eh, fueron después personas desaparecidas eh, los que están acá en la mesa presentamos a un compañero eh, que es el compañero Diego Gómez de cuarto segunda que eh, nos va a dar eh, su opinión y le vamos a preguntar qué es para vos un desaparecido y Bueno, un desaparecido para mí eh, significa eh, o sea o sea desapareció como como o sea como si nada hay oh. forma claro no hay forma de, de, de saber o sea dónde cómo haya desaparecido esa persona sea sin sin nada pero no fue tan así porque te explico y les explicamos a los chicos no es un icono ver en la en la televisión, unas señoras con pañuelos blancos eh, que pertenecen a la Asociación Madre de Plaza de Mayo o a las abuelas de Plaza de Mayo, que eran mamás eh, y abuelas que desaparecieron hijos y empezaron a juntarse inmediatamente cuando sucedió eso y empezaron a marchar, a marchar en silencio alrededor de la Plaza de Mayo, la Pirámide de Mayo y... Eh, Y a empezar a denunciar que sus hijos no estaban y que mm, esas personas eran negadas de sus derechos, separadas de su familia así Sofía, decime. Pero al principio no las dejaban marchar, como que se oponían. Pero sí. bueno, hay madres que siguieron luchando porque es... Yo creo que hoy en día tenemos que agradecer que estamos en democracia, porque en ese momento hubo demasiados desaparecidos, muchas madres, muchos hijos, muchos todos Y ellos estuvieron protestando para recuperar a sus hijos, porque no puede ser de que un gobierno militar te venga a imponer algo, o sea, te venga a prohibir algo. Que vos podés hacer libremente, sin estar dañando a nadie. Por ejemplo, no sé, cómo vos decías, estar parado en una esquina con tus amigos. No te dejaban, porque Porque pensabas que estabas planeando algo contra ellos, ¿me entendés? Entonces, como tenían autoridad, te podían llevar. Y vos eras un desaparecido, tu familia no sabía dónde estabas, nadie sabía nada. Entonces, bueno, las madres luchaban por eso. Y hoy en día hay muchas madres que lo siguen haciendo. Ajá, y en la actualidad, en relación con los... Bueno, porque... Como todos sabemos, y si no lo sabemos, lo estamos escuchando ahora, eh, muchos eh, niños fueron nacidos en cautiverio. Eh... Se supone que, por ejemplo, por eh, eh, un centro clandestino de detención, uno de los tantos que queda acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es el predio de la ex ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, eh, se supone que nacieron ahí 500 niños. Y pasaron y nacían ahí, los tenían en, ahí en cautiverio, digamos, porque los tenían privado de su libertad. Y las mujeres al estar embarazadas ni siquiera podían salir a dar a luz a un hospital. Entonces, ¿qué hacían? Eh, eh, Habían algún cuartito. Las metían en un cuarto, en un cuarto muy pequeño, y ahí las hacían parir y les, les sacaban a los chicos. Ni siquiera le dejaban ver a los hijos. Es más, se los sacaban, se los arrancaban, digamos. ¿Me entendés? Y es horrible, es horrible porque es... Yo, nosotros, como mis, mis compañeros, también hemos visitado ese centro y es sentir la sensación, sentir el, el frío, decir cuántas personas estuvieron pasando tantas cosas acá, hoy ¿no? hoy en día nosotros tenemos que, que valorar lo que tenemos, la libertad de lo que tenemos, que tenemos libertad de expresión, que tenemos eh, la libertad de luchar por nuestros derechos. Y eso es precisamente una construcción y la construcción se hace, por ejemplo, hoy a través de la radio, donde... Todos los que quieran acercarse a la mesa, expresar, expresar sus opiniones y mostrar, como ahora nos va a explicar eh, Diego Gómez de Cuarto Segunda, su trabajo. Ay, a lo mejor algunos hoy no se atreven a hablar acá en vivo porque, bueno, a veces enfrentarse en un, a un micrófono eh, nos da un poco de, de vergüenza y eso, pero Diego nos va a explicar lo que estuvieron haciendo... Las semanas previas desde el aula Que son una suerte de encuestas, entrevistas, contame Bueno, el trabajo de nosotros es eh, buscar O sea, eh, unas entrevistas a, a personas que hayan vivido O, o visto algo de, de, de lo que pasó Y bueno, y, eh, hicimos entrevistas eh, con una compañera y, ¿Cómo se llama eh, tu compañera? Rocío Rosas rocío rosas eh, Si eh, anda por ahí, después la, la esperamos acá a la mesa Y bueno, hicimos una entrevista con Rocío Rosas y ahí encontramos una, una persona de lo que más o menos eh, nos contó de algo del, del una historia un, de vida, una claro, historia personal, una, una historia de vida de lo que más o menos él vi, vivió o haya pasado. Y bueno, la verdad que nos contó que fue terrible lo que lo que lo que habló, lo, lo que él vio y vivió y, y, y nada, y, y este o sea, en ese momento esa persona como que ya no ya no tenía palabras de decir lo que lo que había vivido. Se emocionó mucho cuando claro. les contó a ustedes. Sí. Llegó al sí. momento de las lágrimas. Sí. Y... Bueno, piensen en eso, ¿no? Que una situación de dictadura es una situación de terror, eh, de inmovilización y por el dolor que se transita o, o transitó esta persona, multiplíquenlo por todo un país que en ese momento éramos 25 millones de argentinos. Le pedimos al profesor Tucutapia, eh, si lo podemos escuchar, ¿te parece Diego? Dale. 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Cómo te llamas? Johnny, Johnny. Eh, ¿Qué Neón. Eh, quédate Neón, 50. ¿De qué barrio sos? Somos Carrillo. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. ¿Cómo viviste vos ese día? Esos años lo viví, no me daba cuenta la chico veía veía cosas que hoy en día uno ya es grande se acuerda El ingenio de odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. antes nosotros éramos libres de andar por todos lados yo vivía cuando era chico vivía pues sepa cerca de una de una base aérea dice como ahora vivíamos a 5 cuadras a B no a 2 cuadras de la ...de un campo que había cerca la base... ...que nos digan a dónde han escondido las flores... ...un oportunidades se cerraron... cerraron la, ...los militares cerraron todo el barrio... ...cerraron los barrios, no dejaba que salga nadie... ...para gente que traían... ...la mataban ahí en ese campo... ...para los dos o tres días no encontraron los cuerpos... ...todo esto lo sabía... jóvenes que no encontraban a la modulada... ...que andaban por ahí... ...aparecían todo quemado venía ni aparecían... ...después lo encontraba... Nos íbamos nosotros jodiendo la laguna Y nos encontramos en el fondo de la laguna en otros tiempo Que hay gente que hoy en día No, no valora lo que tiene Conozco desaparecido conozco bastantes vive del barrio Teníamos Seis cuadras de barrio Y de esas seis cuadras habrán desaparecido ¿sabes? José Alberto Martínez uno Oscar Mendieta otro Que nunca se supo nada de ellos uno que se fue el servicio militar que desapareció, que nunca más se suponaba porque tenía un padre que andaban en la política o andaba a él o alguno que era militar ¿qué piensas de lo que pasó en la dictadura militar? no se piensa, se vive yo me creí en eso, ¿qué puedo pensar? me superé perdí mucha gente amiga muy llegada a mí farmac penales por un día distin y premios me ayuno sin temoridad y, y porque vuelvo... buen trabajo, seguimos acá con más Hora Libre por un programa especial que estamos haciendo en la Escuela 6, número 21 esto queda en la Ciudad de Buenos Aires en el barrio de Villa Lugano eh, bien al sur de la Ciudad de Buenos Aires ¿Y por qué explico esto? Porque este programa va a ser transmitido para diferentes radios de todo el país a través de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Así que los saludamos eh, desde eh, Salta, que se transmiten los programas, eh, hasta Río Gallegos. Así que todavía no llegamos a la Antártida, pero ya vamos a llegar. Eh, los felicito muchísimo a todos los compañeros y compañeras que se atrevieron a preguntar y a los profes y a los docentes eh, que pudieron dar su testimonio, es valiosísimo. Y bueno, para ir cerrando con Diego Gómez de Cuarto Segunda, eh, le vamos a preguntar ¿Qué te dejó a vos eh, de, o de opinión esto de conversar? Esto de poder conversar con otros adultos sobre el tema bueno el video de que yo de lo que yo vi de esa persona que o sea, se conmocionó en el de lo que dijo eh, a mí me enseñó a o sea a, a poder eh, o sea, pensar en lo que él haya, haya dicho eso y bueno y, y no o sea no no y poder eh, aprender, o sea, de lo que él me dijo en, eh, en el video. Bueno, ahora vamos a invitar a todos a escuchar un spot que nos va a poner tu Tucú. Vamos. Cuando llega la noche me 24 de marzo. Día de la memoria por la verdad y la justicia. ¿Sonamle completo? Carlos. No, acáite digo. Estamos viviendo una época muy especial. Era 71. Vivo en Caballito. Y el día de la dictadura lo viví muy mal porque sabía lo que lo que se venía. Aparte hubo un anticipo porque la, las, las muertes, la persecución no no se desató con el proceso, sino que venía de antes. Venía de la, con la treza, con la matanza de Ceisa cuando llegó Perón que los de derecha ¿no? masacraron a los peronistas de izquierda. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la Pueden desaparecer en la calle En ese momento yo estudiaba en la universidad ¿Conocí algún desaparecido o algún militar? Sí, sí, tengo amigos desaparecidos No, militar no ¿Qué piensas de lo que pasó? No, que fue terrible Fue terrible 24 de marzo Día de la memoria por la verdad y la justicia Yo soy Víctor Hugo Bazán Soy de la época del 68 Me acuerdo cuando era chiquito yo Mi papá me escondía en un pozo Me tapaba con una chapa de zinc Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Y bueno, me acuerdo cuando mi, mi familia estaban viendo el, el partido el mundialito de Kempe Cuando jugaba y el miedo que había, ¿no? El miedo que había, bueno, eso es todo, quería comenzar ¿no? La memoria apunta a matar a los pueblos que la callan Y no la dejan volar Libre como el viento Libre como el viento 24 de marzo Día de la memoria por la verdad y la justicia Me llamo de Mateo Graciela Belén Tengo 64 años Vivo en Lugano desde el año 1970 ¿Conoces algún desaparecido? Conocer no, pero sí escuché Por ejemplo, cuando mis hijos eran chicos En Lugano 1 y 2 Donde ahora es la salita Toda la salita hasta donde está El gimnasio Eso era, estaba vacío Y ahí se ocultaban los chicos de ese momento estudiantes que andaban en política todo hasta que un día los encontraron y a las 5 de la mañana los sacaron a todos a mi esposo preguntaba la doña se llama ernesto x tiene 40 años qué pensabas de lo que pasó y desgraciadamente es hay demasiadas opiniones no no es un tema fácil de, de explicar es decir hubo es decir cómo explicarte a ver Hay una etapa de chicos de la edad de mis hijos que ya no están porque no hicieron todo su camino los han hecho desaparecer entonces no es una, una década que no no es prácticamente no existe. No, uno no puede hablar de lo que podría haber sido ese chico o esa chica porque desgraciadamente los militares no los dejaronA dónde van los desaparecidos Buscan el eh, agua en los matorralesP qué es que se desaparecen porque no todos somos iguales ¿Cómo viviste ese día? Esa, esa etapa de bueno de mi vida, porque mis hijos eran todos muy chicos Yo tranquila, mi papá no Porque yo tenía libros de Che Guevara, libros de Cuba <ríe> Libros de todo, iba mucho a las este, unidades básicas Entonces ahí me empezaron a cortar Ya estaba casada, ya tenía hijos, pero mi papá me sacó Porque vivíamos ya en lugar unidos y cuando vuelve desaparecido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 acá con el tercer bloque de Hora Libre, en la escuela número 6 del distrito escolar número 21, desde el corazón de Villa Lugano, junto a Hernán y junto a Sofía. Eh, tenemos mucho material acá arriba de la mesa, en, en este estudio, que es un estudio abierto, porque es una radio abierta, la estamos haciendo desde el Zoom de la escuela, que es un gran patio interno que tiene la escuela. Y se están desarrollando varias actividades paralelas al programa de Radio Hora Libre. Eh, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las actividades, chicos? Las que se están desarrollando ahora en la escuela. Y creo que está la, la de los murales, que es, es un durlo traído por el profesor Caparelli. Para que todos los que, los alumnos de la escuela Puedan pintar y dejar su marca en el mural eso Y después la otra actividad Creo que es un mural bastante particular Ahora cuando se pueda desplazar alguno de los chicos o chicas O alguno de los profes que están en el mural Están haciendo un mural digital Yo la verdad que no tengo ni la más pálida idea De cómo se hace eso Pero realmente los veo a todos amontonados Estoy viendo que es muy entretenido y bueno, queríamos saber como somos los ojos de la radio y queremos expresar lo que estamos haciendo acá, que alguno de, de ellos se acerque les pedimos por favor para que nos pueda contar de qué se trata o lo podemos llamar también al profe que está, es el que está a cargo de la actividad el profe que está a cargo a de la actividad ¿cómo Camparelli, se llama? Marcelo el profesor Marcelo Campanilli lo estamos esperando acá. Y mientras tanto, decimos que arriba de la mesa tenemos varios libros. ¿Qué libros tenemos? Cuéntenme. Que escribió, justamente, es un libro de poemas Que escribió Ana María Ponce. Que es una... Esta persona escribió este libro eh, para su hijo desaparecido, digamos. Cuando su hijo estaba desaparecido. Y ella, después de escribir este libro, también fue una desaparecida más. Sí, fue una de las mamás que desaparecieron eh, junto a las eh, monjas francesas, ¿no? Que comenzaron a ayudar a la búsqueda de hijos eh, y nietos. También tenemos otro libro, ¿no? ¿Podés, me, ¿Me podés leer el título, Hernán? ¿Cómo se llama? Este libro se llama Pensar Malvinas. Pensar Malvinas, un libro eh, editado por Espacio para la Memoria que precisamente recorre eh, une otro episodio luctuoso más de nuestra historia argentina reciente. Que es muy importante también, porque se trata de nuestras Malvinas argentinas, que todavía en, en, en la actualidad están en en una una mínima pelea por, por las tierras. No, en realidad no, no es nada mínima, te corrijo en ese sentido, sino que es... Eh, un hecho de soberanía al poder eh, tratar de recuperar las islas, Ajá. pero no eh, a través de la acción bélica como sucedió en, en 19, 1982 y que fue leído por los historiadores eh, de esos años y posteriores como el último manotazo de ahogado de la dictadura como para permanecer, para mostrarse fu fuerte frente al pueblo y demás. Y por supuesto que quienes fueron a la guerra eran chicos que estaban haciendo en ese momento lo que se denominaba la eh, la colimba, eh, la instrucción militar. Que era obligatoriamente. Que era obligatoria y solo... ¿De qué edad empezaban...? Empezaban a los 18 años, cuando terminaba la escuela secundaria, ¿no? Eras sorteados a través de un modo de documento y, bueno, eh, tenías que hacer una instrucción militar por si nuestro país entraba eh, en guerra. Y en plena instrucción fueron pocos militares de carrera y fueron muchos chicos. Eh, de ahí la película Los chicos de la guerra, Iluminados por el Fuego, eh, que relatan de los lápices, una de las películas más famosas. De... Sí, sobre la dictadura sí, eh, pero precisamente estamos hablando ahora de la, eh, la guerra de Malvinas y las películas que estaban mencionando ahora recién tenían que ver con lo de la guerra de las Malvinas. Ah, eh, pero antes de seguir desarrollando el tema, tenemos acá en la mesa al profesor Marcelo y me corrigieron. No, Mar sí, eh... Caparelli, ¿no? no, no, no Marcelo Gaona es el profesor. Sí, acá lo bueno. tenemos para que nos cuente un poco cuál es la actividad que están desarrollando los chicos por hacerse bueno los chicos lo que están haciendo están reproduciendo en un, en un material soporte eh, unos eh, afiches que hicieron en el aula eh, después de haber trabajado todo el tema de la dictadura militar eh, ellos eh, trabajaron eh, le pasamos películas vimos este, escuchamos algunos poemas eh, canta canciones ...y todo eso... ...todos esos textos de Galeano... ...Víctor Heredia, León Gieco... Uh -huh. ...todo eso se plasmó... En, un, ...en murales, en afiches... ...todo eso el túculo fue proyectando... ...sobre ese material y los chicos lo están pintando arriba... ...eso es lo que están haciendo... qué bueno, qué bueno... ...eh... ...profe, le quería preguntar... ...eh... ...qué fue lo que más le impactó de... ...lo que... ...están haciendo los chicos ahora... La participación conjunta o colectiva o alguna frase que le, le, le, le haya hecho así como click, ¿no? Lo que a mí me impactó, eh, de los chicos lo que me impacta es este ese proceso que ellos hacen de a veces negar por una cuestión de, de angustia, porque se angustian a veces con, con las situaciones y después se van acercando a poco a los temas. Eh, me gustó mucho la actitud que tuvo tuvieron los dos cursos, yo tuve el primero y segundo año y trabajaron muy bien y los, los murales fueron hechos con mucho con mucha responsabilidad y eso estuvo muy bueno. Qué bueno, qué bueno esto que estás diciendo lo de la responsabilidad porque bueno, es hermana del compromiso y del trabajo conjunto donde cada uno construye y tiene una parte que es una forma también de construir democracia. Eh, profesor Marcelo, antes de perdirlo, además de agradecerles por el trabajo y por lo que nos ha explicado, eh, eh, nos gustaría saber de qué materia desde qué materia encaró esto. Porque le cuento, este programa se escucha en todo el país y a lo mejor lo que usted ha hecho en el aula y ahora lo están haciendo acá en vivo en el acto, eh, sirve para replicar en otras aulas. Bueno, mi materia es historia, de primero y segundo año, doy historia antigua en primero Ajá. y doy historia medieval en segundo, pero hicimos el, empezamos el año con esta temática porque consideramos que es, la, es nuestra identidad y nada hay más importante en la vida de una persona y de un pueblo que la identidad, entonces empezar a trabajar desde eso y una vez entendido lo que es la identidad me parece que a partir de ahí el, desde el inicio el hombre va buscando sus identidades y desde ahí se trabaja. Qué importante, qué importante le agradecemos de corazón y de que por ejemplo en una materia como historia se haya atrevido eh, a hacer murales ¿no? y poder bueno, desde lo plástico mostrarlos desde ya le agradecemos. Muchas gracias a vos y a los chicos ¿eh? Bueno, Gracias, vamos profe. a continuar eh, con algún otro tema musical Como para relajarnos un poco Y brindarles a la audiencia un espacio yo también Para pensar en nuestra Argentina a través de la música No sé lo que vamos a escuchar Pero me lo están por anunciar ahora Desapariciones de Maná Desapariciones de Maná Desapariciones de Maná os dura Fins demà! Muchacho, a veces es terco cuando opina, lo han detenido, no sé qué fuerza, pantalón claro, camisa rara. parece porque no todos somos iguales y cuando vuelves... por la tarde y ahora di que no saben quién se la llevó Nos seguimos acá y continuamos ya con el último bloque, finalizando este programa especial de los 40 años por la memoria, la verdad y la justicia, que lo vamos a transmitir a través de Farco, el foro argentino de radios comunitarias, saludando desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires a todo el país, a través del programa REC, Red de Escuela de Comunicación que depende de la gerencia operativa, de recorridos educativos. Eh, y estamos desde la escuela número 6 Distrito Escolar 21, junto a Hernán Franco y a Sofía Costa. Eh, ya vamos a ir cerrando y la idea es explicarle al público y a toda nuestra audiencia que, eh, qué significó para ustedes como exalumnos volver a la escuela, Eh, y participar de un acto tan especial como el que estamos participando reflexionando sobre la memoria por la verdad y la justicia para mí volver un poco a la escuela es recordar un poco de lo que ya había visto y y recordar un poco también de hacer memoria de que es algo de nuestra identidad y que es bueno saber eso para uno mismo y para todos para mí para que vayan sabiendo cómo fue y Eh, cada cosa que pasó en nuestro país los horrores que, que pasó y la verdad reflexionar y aprender todo juntos o investigar todos juntos es como que nos lleva a pasos y a, y a reflexionar para que nunca más pase esto ¿y para qué te sirvió a vos eh, pasar por la escuela y qué te llevas vos de, de la escuela en relación con esta temática Me llevo una alegría Y una enseñanza Las dos cosas Alegría por qué y enseñanza por qué Alegría por volver a la escuela Y enseñanza porque me, me llevo algo Bueno, bueno, hice un referente, ¿no? De ahora de, de los compañeros que están transitando desde el primero a quinto año de escuela. Bueno, un orgullo, un sí. placer haber compartido este momento con ustedes. Igualmente. Sophie. Y ahora Sofi. Sofi. Bueno, nada, para mí es un placer volver y compartir, o sea, compartir lo que a mí me enseñaron en la escuela, volver para compartirlo con otras personas es buenísimo. Y nada, ...siempre agradecida por lo que me enseñaron... ...y porque siempre me tienen presente... ...y siempre está siempre me acuerdo de lo que vivimos... ...de lo, de lo que compartimos... ...a todos los lugares que fuimos... Y, ...y pudimos vivir y conocer... ...y conocer personas... ...y conocer la historia... ...vivir los momentos... ...y venir acá y compartir lo que a nosotros nos enseñaron... ...en su momento es buenísimo... ...porque... Eh, ...también puedes compartir... otros ...tus ideales con otras personas... Bueno, eh, de mi parte, a través del programa REC y nuestro programa de aire que se llama Hora Libre, agradecerles haber compartido la mesa. Para mí ha sido un placer. como Primero, como piensan, cómo construyen identidad y memoria. Eh, por más que ustedes no hayan atravesado por este momento tan duro de la Argentina y poder replicarlo en los compañeros que son mucho más jovencitos, nosotros... Sí, hay que valorarlo porque si nosotros no lo pasamos por ahí, nuestros padres, nuestros abuelos sí lo vivieron y, hay que, y ellos sí lo sufrieron. Y hoy en día tenemos que luchar para que no vuelva a pasar porque a nadie le gustaría que hoy vengan y te repriman todos tus derechos. Desde ya. Eh, y una forma de defenderlos es eh, hacer esto, hacer aire, hacer radio, poder transmitirlo y replicarlo a través de diferentes rincones de todo nuestro país. A continuación escucharemos Vuelo de la Versú Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu sien Vos me estás mirando y yo voy a caer No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de que solo cierran. No me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Fins demà! Les agradezco de corazón, agradecemos a la escuela la invitación. A vos, gracias por venir. Y bueno, y estuvimos haciendo el aire, acá el señor Hernán Franco, eh, Sofía Acosta, el señor eh, José Tucutapia, en los controles y en la musicalización, y quien les habla, Eva González García, y les volvemos a decir, como todas las hermanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es y esto será Hora Libre. Y de León Gieco escucharemos La Memoria. Gracias a todos. Gracias y nunca más.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 de laia y los de la embajada de israel el poder secreto de las armas la justicia que mira y no ve todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y angelelli Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia la memoria está ya a vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento